Desde tiempos remotos, el hombre ve a las tortugas. Tengo un amigo científico que me cuenta desde la Universidad de Massachusetts que ahora las escucha en la radio. Radio Tortuga, la radio de los tiempos remotos. i 10 de gener de 2013 escoltau paraula de tortuga són les 7 i 20 des vespre i estem asseguts al voltant d'una taula redona aquest ocasional estudi de ràdio que cada setmana està més concurrit i més ben acondicionat entreprenim cafè descafeinat i sense sucre posant la paraula i el pensament al món exterior. De moment aquí mos trobem a cobre. Aquest programa està fet amb un capital intangible i per això no el podem ni privatitzar ni acomiadar-lo. El que sí que podem fer és retallar cada ja moment les emissions d'aquest programa no les fem en directe i això ens obliga a editar i penjar més tard el podcast. Però això, per a nosaltres, no és tant un privilegi, sinó una limitació tècnica. Ha sigut, avui estem d'enhorabona, però és que ja tenim una connexió estable a internet, Cada moment, ens permetrà comptar en aquesta tertúlia amb gent situada ben en fora. Gràcies a les tecnologies modernes, avui endream a la nostra tertúlia Ana Mariola Rodríguez des de Madrid. Que no sé si llamos ja està escoltant Mariola. no ¿Nos oyes? Sí. Te escuchamos perfectamente. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Pues mucho más cerca, en esta misma mesa, tenemos a Damía Oliver. Hola a todos. Y tenemos también a Josep luis Toledo. Hola, Samadit. Y también tenemos, como siempre, a Carlos, que voy a estar empleado como técnico y como contertulio y como sección Springle. Y que dicen que es un tochazo eh, Crisis en tierras infinitas de DC a mí eso me parece una chorrada a mí me encanta, es un tocho buenísimo Stein como una Gaby de Llegostes, jaula de grillos para que nos entiendan en la capital y bueno, empezaremos ya mismo con la sección Springle Vamos, que nos vamos con la sección de spring Voy tener... La verdad es que está complicado, no sé por dónde comenzar, no sé, a ver, a ver, mm, Durán y Lleida, mm, no, no, no, no, no. la tía esta de Madrid, que está loca, y no me refiero a Mariola, ¿eh? estamos hablando de otra persona, no sé, creo que vamos a empezar, sí, esta, eh, se ponen de moda los chocolates con forma de bebé. ¿Qué os parece? ¿A quién le gusta el chocolate? ¿Quién no querría tomarse las tripitas de, de un bebé ¿m? recién sacado del horno? Bueno, los bebés están para, para comérselos. Entonces, me parece muy acertado. Yo una vez me plantaron delante... Se, se ve que está como de moda. Y me plantaron... Me plantaron de... <risa> un momento, nos están llamando, por favor. ¿Puedes, Carlos, por favor, atender esta llamada? Debe haber alguien... <risa> Muy interesado Hola Sí Nos llamaba Atención Aquí Springer Al aparato Hola Mariola No vengas Hola sola? Ahí está Muy bien Ya la tenemos otra vez repescada Qué bonita la tecnología Bien estaba diciéndote Mariola Que te lo has perdido La parte importante siento, del programa Y te lo es pierdes que, Es que estoy por el teléfono Y ya. la cosa no da para más Sí Bueno Te explico Resulta que se han puesto de moda Los chocolates con forma de bebé ¿Qué opinas sobre esto? Con forma de bebé. Con forma de bebé. Y te digo más, ¿eh? Estos es en Inglaterra y son chocolatinas con forma de bebé a tamaño natural. ¿eh? O sea, hasta imaginaos el cabolo del bebé en cuestión. Además, la tipa que los hace es así como muy escabroso se dice que como son tan grandes, mejor si primero te los cargas a martillazos y luego te los comes a trozos. ¿Qué te parece? Es que la gente se aburre mucho. ¡Ja, <risa> ja, ¿Se usa en Madrid lo de la mona de Pascua? Exactamente, yo estaba no, pensando no, lo mismo no. Quizás No, lo de los huevos de Pascua a lo mejor Pero tampoco mucho Es Semana Santa, ¿no? Lo de los huevos de Pascua sí, sí, muy bien. Quizá para los niños Porque les gusta el chocolate, pero no es muy tradicional Yo creo que no no... no. Bueno, pues tú imagínate con forma niño. Yo me acuerdo una vez vi, fui a ver a un no sé qué, un niño, el hijo de alguien que acaba de nacer, y le regalaron un pastel enorme con forma de bebé tumbado dormidito. Y cuando llegó el momento de cortarlo, ¿sabes? Todos nos miramos. Es muy escabroso, ¿no? Sí, la ah. verdad es, es bastante duro. <risa> bueno, eh, vamos con otra. Eh, esclavos, mensajes de esclavos en ataúd. Es como el message in a bottle, pero en vez de in a bottle, en ataúd, que no sé cómo se dice en inglés, pero seguro que tiene un nombre. Esto ha pasado en Estados Unidos. Una buena mujer ha ido a comprar eh, su decoración tipo Halloween en la típica tienda donde venden cosas venidas de Allende los Mares, en la China. Y en esto que compró un montón una rista como de, de ataúdes y cuando los estaba colocando descubrió que en uno de estos ataúdes pequeños de plastiquete había una, una nota. Y cuando abrió, cuando desplegó la nota, descubrió que era el mensaje, y es completamente cierta esta noticia, está documentada, descubrió que era el mensaje de un esclavo eh, político, por así decirlo, un, un preso político que estaba en una especie de gulatz chino, y allí lo tenían haciendo estas cosas que luego compramos por 60 céntimos. ¡Qué bonito! Aquí a ataúdes... ...hacia ataúdes para los yanquis gordos... ...sí, precioso... ...yo una noticia parecida a esta... Pues ...la resumo muy rápido... ¿eh? ...resulta que se están encontrando... Mmm, ...morteros de la época de la guerra civil... ...que no estallaron... ...dentro momento. de chocolatinas con forma de bebé... ...no, no, con mensajes... ...con mensajes del, del taller donde se fabricaban... Eh, ...mensajes tipo... Eh, ...los republicanos de Orense... Os damos la bienvenida, algo así. ¡Kabum! Eh, no, porque no estallaban. <risa> o sea, saboteados. Ah, okay. ah vale, porque claro, ya no tenía... Poner un mensaje o una cosa que tiene que estallar, pues hombre... Sí, no sé, suena poético, pero vamos, no veo yo el sentido. Ahí está, pues esto no estallaban. Ah, vale. Bueno, pues aquí el, el tipo por lo visto no lo está pasando nada bien y pedía a la persona que recibiera el mensaje que por favor refiriera eh, lo que decía a las autoridades más cercanas, que por supuesto dicen que están investigando el asunto, de todas maneras sí se ha descubierto que efectivamente este centro de internamiento chino existe. Y voy un poco más allá porque parece ser que también se ha descubierto... Tenemos eh, noticias de una de estas personas que ha estado internada... Que por lo visto también había sido esclavizada pero con un objetivo diferente. Como veis hoy Springle está siendo muy muy positivo y muy divertido. ¿eh? Eh, esta persona era un esclavo para de los videojuegos. Lo tenían dedicado día y noche a jugar a ese videojuego tan divertido... Que se llama el World of Warcraft, que es tan fácil de pronunciar... Y lo tenían ahí porque el esto se trata de un personaje ¿no? así medieval fantástico que va subiendo de nivel y haciéndose cada vez más fuerte. Entonces lo tenían ahí día y noche haciendo al, al personaje más fuerte. Si no subía de nivel le daban palizas. Y una vez que lo tenían ya el personaje de super mega nivel, nivel 300.000 brujo, arquero, no sé qué cosa, se lo vendían otra vez a, a los gordos yanquis, chinos, mometanos, protestantes por un precio desorbitado. Y ahí tenían a un montón de gente, el anteordenador es 24 horas al día. Qué, pre qué precioso, ¿eh? La humanidad a veces da gusto pertenecer a ella. Es que, sí, me bueno, en que... España también se vende, ¿no? No solo los gordos o sea, americanos lo compran. Ah, los gordos españoles también, claro. Ah, bueno. Y no, <risa> los que no son tan gordos. No, no, no. no. Y, y también hay chinos esclavos. Pues, no, eran de chinos. de otras nacionalidades. No, ¿eh? era, eran chinos, a eso me refiero. Eran chinos trabajando, en este caso, para bajo la bota del régimen. Pero y... trabajaban en China, yo digo, en España. También hay chinos esclavos ah, bueno trabajando claro, bajo supuesto. La, sí, el sí. régimen uh -huh. de aquí. Pues sí, probablemente el, sí. Bueno. El mercarregimen. Vamos, vamos con otra un poco un poco menos triste si os parece bien. ¿Mm? Bueno, esta eh, nos viene de México y, y me ha parecido me ha parecido chupi Se trata del gran brujo Antonio Vázquez. Este tío es un verdadero genio, es un tío que de 72 años, eh, mexicano, que se ha autoproclamado el gran warlock, que es como el gran hechicero, ¿no? Este tío tiene, ha tenido predicciones buenísimas, como por ejemplo, mmm, una de sus predicciones fue que Fidel Castro moriría en 2008. parece ser Yo creo que muchos periódicos se hicieron eco de esta noticia, ¿no? y se siguen haciendo eco todos los días, ¿no? de que se ha muerto desde entonces. Bueno, pues esa fue una. Luego Alemania eh, ganaría la Copa el, del Mundo en el 2006... Una no, predicción muy buena. Luego también que Barack Obama perdería contra Romney. Otra predicción buenísima. Pero lo mejor de todo son sus predicciones para este año, que están muy atinadas. Yo creo que el tío ha aprendido de la experiencia y ha decidido que no va a volver a fallar. Y ha dicho cosas como que en el 2013 habrá una nueva guerra en Oriente Medio. Es, es lúcido, plausible, ¿no? Sí. ¿Lo veis plausible o es una cosa sí, que sorprende? Yo no me atrevería a decir plausible. Pero... ¿Tú apostarías a favor, contra? Es que claro... Hombre, teniendo cuenta que hay una guerra en el Oriente Medio desde los últimos 70 años, pues parece ser, ¿Cuánto? podría ser, ¿no? Podría ser. Vale. Luego, eh, que va a haber caos en Venezuela. Caos político en Venezuela. Bien. Esto lo veis... Esto ves? sin saber que este señor se va a, se a enfermar... Bueno, no, no, porque este hombre es una asceta, vive en su cuarto todo el día y no se entera de nada. Muy lúcido, ¿no? Y luego la última es que va a ser, este también es, es buenísima, me encantó, un que va a ser un año difícil, además el tío no entra en detalle porque, claro, no va a venderlo todo así, no lo va a regalar, ¿no? Va a ser un año difícil para Obama. Pensaba que iba a decir va a ser un año difícil para la banca, que ahora... No, no, descubriendo... eso sí que sería arriesgado. Sí. No, no, para Obama. ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis posible? Eh, todo es posible, pero... <risa> Yo no, no hago de pito eso porque siempre falla Y este señor me parece que <risa> juega juega seguro en Oriente Próximo, pero lo demás... No yo sé. lo veo cubierto a Obama, de todas formas. Tiene guardaespaldas sí, y tal. Creo... Y una moneda de platino. ¿Una moneda de platino? Sí. ¿Con su efigie o cómo es eso? No. <risa> ¿Sabéis el tema del abismo económico en que estaba...? Sí, con los republicanos que el no llegaban. Entonces, eh, como que necesita el permiso de los republicanos para superar el déficit, entonces lo que ha puesto es la máquina de hacer billetes en marcha. Es lo que tiene tener una moneda. Pero como está prohibido hacerlo en plata y en oro, pues lo va a hacer en platino. Que tengo entendido que es muy barato, ¿no? Sí, Claro, como platino es diminutivo de plata, entiendes que... <risa> Suena es? poquito. Sí. Pero va a ser que no, ¿no? No. Ah. Debe de ser que utiliza el diminutivo para hacerlo súper rápido. Bueno. Pues muy bonito. Pues sin embargo, que lo sepáis, lo va a tener Regulín. Así que, bueno chicos, yo os recomiendo encarecidamente que visitéis a este hombre, porque os va a hacer unas predicciones que os van a dejar con el culo doblado y que seguro o claro. mantiene el 2013 seguros por cierto, aprovecho la situación también para saludar si nos está escuchando, a ese tío que todavía sigue metido en una cueva, bebiendo de su propia orina ¿eh? pensando que se ha el mundo y que es el único que ha sobrevivido, a ese yo le saludo y, y le hago la ola, desde aquí un beso para ti y al pitonizo este señor si tiene Skype, lo llamamos un día lo llamamos un día, ¿no? un día claro sí, sí. y lo ponemos en línea con el tío de la cueva, verás qué risa bueno, pues aquí con esto con estas bonitas reflexiones y deseos para los demás acabamos nuestra sección cariñosa, íntima de Spring-O. Muy bien, Carlos. Gracias por esta noticias Yo creo que con esto ya tenemos una visión mucho más lúcida de la realidad. Y bueno... Uh, que es un poco de lo que se trata de esta Tertulia, ¿no? De, de, de entender un poco qué ocurre en el mundo, ¿no? Y ahora como el tema de los medios de comunicación está tan complicado, ¿habéis habéis escuchado que en Telemadrid va a despedir a casi toda la plantilla? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, ya ocurrió lo mismo aquí con Televisión de Mallorca. Sí, ya ha salido ah. que hay nueve trabajadores que tienen empleo, salía ayer hoy en el periódico, que han hecho como una encuesta de los 115 me parece que había, han contestado 70 y pico, de estos 70 y pico hay nueve contactos que, que tienen un trabajo y los demás, pues nada. ¿Nueve ya? Sí, nueve. ¿Y a qué invitan? ¿Invitan algo? A, no sé, a consulta con, con el adivino este mexicano, si te informa. Yo creo que esta es, a mí lo que me sugiere cuando, cuando he escuchado esto, realmente eh, Telemadrid... Mmm, ¿Era un, un, un medio de comunicación útil? Esta sería la pregunta que me hago yo. Sí, bueno, yo creo que en esto en otras cosas, el problema en, en según qué entidades o según qué empresas es saber si... Porque sabemos que algunas están sobredimensionadas claramente aquí también. Entonces hay que saber cuáles eran... ...por ejemplo Radio Televisión de Mallorca... No, que funcionaba un poco presupuesto... Y, ...y lo cumplía... ...pero hay otras... ...yo supongo que Tele Madrid... Uh, ...con tanta personal y conociendo... ...lo buena televisión que es... Y, y ...imparcial y todo esto... Uh -huh. <risa> ...pues tal vez estaba sobredimensionada y... ...no sé, son cosas que hay que... Hay que ...tener un poco claro que hay sobredimensionadas y enchufadas, pero yo he oído que también que no son los que quitan, por supuesto, pero que hay todo eso, aquí en Mallorca lo tenemos mucho, pues hay una cosa que sea ha mirar un poco, en según qué empresas, si, si realmente es verdad que están sobredimensionadas o no. Telemadrid puede que sí. Es fácil, además, que no... Digamos que, que son empresas públicas que que cumplen el, su cometido de servicio público más o menos, ¿no? Realmente, menos, menos, menos. Me, menos que más. No. Entonces es muy fácil atacarlas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas esto, Josep? Hombre, a mí lo que me estaba preocupando mmm, ya hace un tiempo es a dónde van eh, todos estos profesionales del periodismo que han estado... Mmm, sesgados de, de su línea de, de trabajo diario ¿no? y como muchos de ellos los que aún continúan la única oferta que tienen es de periodismo basura y a la vez como eh, la, los tip, el tipo cómo se paga el, la cantidad de, de palabras y de led y de párrafos y de, de líneas a ...a céntimos... O sea, ...hay cantidad de... ...de periodistas que en estos momentos... ...son autónomos... ...y venden su producto... ...pero esto siempre fue así... no ...los periodistas o al menos inicialmente... ...trabajaban así vendiendo... ...quizá no los periodistas pero sí... ...otra gente que, que también... Eh, ...trabajaba en periódicos... Eh, ...pues a lo mejor escribía columnas... ...o escribía incluso... ...artículos no puramente de noticias y lo hacían pues así número de palabras tanto tanto se cobra sí, pero por otro lado especialmente en las televisiones eh, en IB3 por ejemplo aquí a, este año no lo sé pero el año pasado seguía viendo unos sueldos mm, como muy elevados para en relación al trabajo que hacían las personas que recibían esos sueldos y hay todo esto mezclado Bueno. Como, al, como alternativa a mí me empieza a, a enganchar estas páginas de periódicos virtuales en los cuales empiezan eh, se está girando el periodismo hasta ahora era un periodismo de arriba abajo, el lector consumía lo que venía de arriba abajo y hay un pequeño giro de manera que Hay un las nuevas tecnologías y las aplicaciones a estas están permitiendo que los lectores son los que se apuntan a, a poder contestar y a poder comentar, empiezan a, a comentar también de abajo arriba. Esto en las redes sociales es clarísimo. De todas formas, antes de entrar con esto, vamos a ver. Estamos hablando de televisión esta de Madrid. A mí desde aquí me suena a Sánchez Dragó diciendo cosas, a una versión con un doblaje horroroso de, de Bola de Drag hace un montón de años, pero ¿qué, qué hay en, en, en esta televisión? A ver, nuestra compañera madrileña nos puede explicar y no venga ahora con el rollo de yo no veo la tele, que esto es muy típico hoy en día, pero bueno, cuando la ha visto, ¿qué hacen en televisión de Madrid? ¿Qué hacen ahí? Bueno, yo veo poco la tele, pero... Vale, ya está, la intelectual. Alguna vez, alguna vez he visto Telemadrid, lo que pasa es que realmente es una televisión al servicio del gobierno autonómico, un poco de propaganda del, del, del gobierno, que el gobierno ha utilizado para un poco mandar su mensaje, lavar su imagen cuando hay hechos que se han producido... ...y que no les ha interesado, pues un poco... ...se ha utilizado de lavado de imagen... ...eso es lo que son los, los noticiarios... ...bueno, hay mucho ...yo creo que había muchos programas de debate por la noche... ...que iban diferentes periodistas... ...bueno, periodistas... y ...se le puede llamar periodistas... ...pero al final era un poco también de publicidad... ...un poco de... ...del partido de la comunidad... ...y un poco del gobierno central también... ...o sea que se ha utilizado un instrumento público... ...para dar publicidad... A, ...un poco a, al partido que está en el poder... ...y a las medidas que está tomando... Y yo creo que el resto de cosas no debían de ser. Si ponían series o películas, yo creo... Bueno, me parece que ponían también western después de comer. O sea que no tenía una calidad. Como para conseguir un número así de televidentes alto no no parecía que tuviera muchas Está posibilidades. Igual, igual que IV3. Eso te iba ¿eh? a decir. Esta, estamos, de hablando, estamos hablando de IV3, Dios mío. Sí, sí, yo, lo... yo quiero decir que yo sí... Si yo he visto en algún momento la televisión de Madrid cuando estaba en Madrid y tienen los, las presentadoras y los presentadores y digo tienen unas caras que dan miedo, ¿eh? pero estos sí que te dejan el el, el karma, tienen mm. una pin de, por el estrés no, una pinta de cabrones y fachas. <ríe> Cuando dicen la noticia con una mala leche y un esto como bastante no sé, si Mariola no los ha visto... Debe, debe ser una imagen solo. Eh, vale más que... Luego llegan a su casa y abrazan a sus hijos y los besan y se quieren. Bueno, pues estos señores Pero están muy molestos. Pero luego los hijos sí. tendrán que ir a psicoanalizar. De todas formas, yo creo... Yo creo que la van a vender ahora, ¿no? La idea es un poco de, de ha sido un poco espoliar, ¿no? Gastar mucho dinero para que parezca no que no rentable, y yo creo que está que la van a vender dentro de poco, ¿no? Esa es la última noticia que yo he escuchado. Se van a privatizar, vamos. Yo creo que cuando una herramienta, claro, tú tienes una herramienta para hacerte publicidad y cuando llega el momento en el que en vez de hacerte publicidad lo que quieres es esconderte debajo de una piedra, que es más o menos o esconder lo que haces debajo de una piedra debajo de la mesa, yo me imagino que claro entonces esa herramienta de, de publicidad te sobra bastante, ¿no? Yo creo que, hay rumores desde hace tiempo de esto yo creo que se la venderán a alguien que le seguirán dando publicidad y no serán, y ahora ya no serán ellos no soy yo el que me hago autopublicidad, sino son unas periodistas independientes que no tienen nada que ver conmigo y les harán la misma publicidad Y además que conseguirán hacerse cargo de la ruina de Telemadrid. Bueno, por, pues, por, eh, nada. Eh, o sea, por eso que... despiden a la gente, para que los tengan con poco y si, que si quieren necesitan alguien más puedan contratar a otro... Quiero decir que conseguirán a un, Pero... a un empresario sacrificado que querrá poner su integridad y su invertir un dinero para rescatar Telemadrid. O sea. Seguramente. <risa> Como luego en los hospitales ocurre algo parecido, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. ¿Los sí. libios quieren rescatar el aeropuerto de Castellón? Los, eh, perdón, los... <ríe> Fabra sí, el... está a punto de vender el aeropuerto de Castellón a una empresa libia. Toma. Por 50 kilos más de lo que costó, tengo entendido, ¿no? Además, el tío se lo apunta como un tanto buenísimo. Sí, lo que pasa es que... ¿Y para qué lo van a usar ahora? Porque si no hay posibilidades, si no van a aterrizar aviones... Pues para jugar al golf, que viene muy bien ahí a mano. Para mí ni aviones. Si la pista era corta, pues se aviones cortos. O cars, cars pero con cohetes gigantes, para pff, coger a toda velocidad y estrellarse, ¿no? Esto sí que es raro. Yo no sé qué interés pueden tener los libios en un aeropuerto. O... Me traerán sus aviones, digo yo, ¿no? ¿O qué? Para, ¿Para qué? repostar ahí. ¿Para no qué? Sé. Pues para, para, para venir y torrarse al sol, yo qué sé. Bueno, tienen ahí de sobra de sol. Yo no sé qué, qué vienen a buscar aquí, no sé. Eh, hay una corrección en lo que dice Carlos. Eh, sí, costó 150 y lo quieren vender por 200. Pero se gastaron 30 millones en publicidad. Amigo. Entonces son 150 más 30. ¿Y el mantenimiento? Y el mantenimiento no se cuenta. ¿Y, ¿Y la depredación y, del medio? Y la y la seguridad que tiene que, que se gastan cada mes no sé cuánto en, en en las guardas de seguridad para que nadie vaya allí a robar imagina, cables. Imagínate ser el guarda de seguridad de, una, de un aeropuerto. aeropuerto. Estás ¿cuál? ahí, bueno, pues este es mi trabajo. Tú, y tú, la tú? indemnización que le tienen que dar a la empresa concesionaria para que se marche. ¿Telemadrid tiene el mismo problema? Sí, bueno Lo que yo veo es que Luego todos estos, estos profesionales De Telemadrid, por ejemplo O de Televisión de Mallorca Están muy aburridos Y se dedican a montar radios alternativas <risa> Con tertulias <risa> Incoherentes Y esto sí que es peligroso O cooperativas de periodistas También, cuéntanoslo Y lectores Sí Cuéntanos lo de la cooperativa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues no sé. Arte, arte, arte. Mariola, bueno, ¿sabes algo de la experiencia? ¿Sabes algo de la experiencia de la marea? Porque aquí nos ha llegado eh no me es Eh, un, un viento, pero el agua no ha llegado todavía de la marea Yo lo sigo solo desde Twitter, yo creo que es algo parecido al diario.es, están publicando en internet, me parece que van aquí oscos también yo no he conseguido hacerme con ningún ejemplar pero yo creo que es un poco, viendo el Twitter, lo que publican un poco en la línea del de, tipo de noticias y el tipo de enfoque del diario.es, más o menos Sí, es el mismo enfoque eh, lo que pasa es que ya lo han sacado en papel han sacado 25.000 ejemplares el día 21 de... ...de diciembre salió el número uno... ...y es una cooperativa muy interesante... ...porque eh, están copiando un modelo... Mmm, ...de un periódico independiente alemán... ...que hace 25 años o así que funciona... ...y que tiene ciento y pico mil... Eh, ...suscriptores mmm, accionistas... ...y en estos momentos pues lo han iniciado... Un, ...han montado una cooperativa... ...de lectores y periodistas... Y han sacado ya 25.000 ejemplares. Estamos esperando que nos lleguen a, Menor a Mallorca los primeros 30. Pero lo, lo importante es, ¿qué regalan? O sea, ¿qué colección se hace con eso? Es lo que a mí me interesa. O sea, ¿dan algo? ¿Ganchillo para dummies? No, alguna, ¿no? No, hay, no hay productos fabricados en China. ¿La hoci y el martillo en fastículos? Yo creo que no. Eh, o confío en que no. ¿Uñas de, de la momia de Lenin? ¿Se no ha hecho un sé. silencio sepulcral. Primero, <risa> primero, primero, hay que verlo y tocarlo y después pensar Yo eh Yo creo que Carlos está mejor. haciendo propaganda autopropaganda para ver si le contratan como fuente de ideas para promociones. <risa> la marea con sus, sus inmensos y variados regalos. Estaría bien, estaría bien, eh. No sé. Volviendo volvi volviendo volviendo a la televisión. Yo en casa somos cinco de familia y por la noche miramos todos la televisión unos la miran y la oyen y yo la miro y tengo los auriculares y escucho la radio son diferentes opciones miras la televisión y escuchas la radio sí. qué, he, qué interesante he, a vuelto, a he, he vuelto a la radio miro la televisión como acto social que estamos todos E intento encontrar algo interesante en la radio porque mmm, yo creo que, un poco siguiendo lo que me imagino que plantea Carlos, de volver a las octavías de comunicación, o sea, pequeñas cosas y no grandes cosas. que Yo propongo asaltar la onda media, así de claro. Eh, está abandonada. Hay mucha musiquita. en tu ahora, mira, coges un aparato de estos que sintoniza en FM y emite en FM para poder escuchar eh, lo que tengas en el móvil en, en la radio del coche, no sé si lo habéis visto alguna vez, y te puedes volver loco porque está cebao el dial de mini radios por todas partes que lo que hacen es radio fórmula constante y perpetua de los mismos hits, o sea, Adele me he escuchado el Never Mind and Wherever like You 300 millones de veces al día en los últimos meses, ¿no? En cambio, onda media, que está medio abandonada y que se oye un marinero por aquí, una radio nacional de España exterior, <ríe> por allá... La Pirinaica. La Pirinaica. <ríe> y que, tenía esa, que tiene esa magia de que lo mismo se cuela por ahí en medio eh, la receta de las gachas de un radioaficionado que rebotaba en la pared de no sé qué montaña y tal. Yo creo que deberíamos recuperar la onda media y, además, no se darían cuenta. O sea ahora mismo yo creo, montamos una antena es, y la tomamos momento. al asalto, hagámoslo es el momento, en necesitamos una antena pero uh, viendo cómo está mejorando el equipamiento de esta radios seguro que pronto la conseguiremos no tengo ninguna duda pues bueno, um, ahora se me ocurría comentar, um, ya me puedo conectar a internet <risa> esto es una gran noticia, como al principio y entonces estoy ahora viendo algunas noticias ¿no? Um, habéis oído unas declaraciones del del presidente del Banco Central Europeo de hoy mismo hablando del déficit y, y de la competitividad y la necesidad de, de contención de déficit y de los ajustes. No tenía no, el teléfono escoetado y no su llamada no me ha llegado. No ha llegado. Lo digo porque en este momento ya es raro porque digamos que se suele... están Descolgando un poco ya el FMI está diciendo que lo de los ajustes ya nos hemos pasado. Ha apretado pobres, demasiado. Sí, Llevan días y... no hablando de esto ya, sí. ¿no? diciendo que algunos informes a lo mejor no estaban tan bien hechos o había este, algunos expertos pero... que se echaban para atrás. Claro, pero el, el presidente del, del Banco Central Europeo no se ha enterado. Ajá. No se ha enterado de esto. Y entonces insiste con la tesis. No le ha llegado aún la señal. Yo es que me confundo... Eh... El Banco Central Europeo, el FMI y tal, dos. a mí como me parecen tíos fumando puros, no me acabo de aclarar, ¿sabes? Me todos bueno, un alguna poco... chica habrá también, ¿no? Porque la del FMI Bueno, no tí, tíos, tías, lo... sí, vamos, <risas> humanos y humanas haciendo cosas absurdas cuando podrían estar haciendo cosas profundas. Pero una cosa sí que me llama la atención y es que ahora van del rollo ese de que la vaca muerta no, no da leche y entonces a lo mejor no teníamos que haberle pegado cuatro, cuatro tiros, en plan, no tendríamos que haberlo estado apretando tanto como para ahogarlo y a lo mejor no teníamos que haber estado exigiendo tanto recortes sin embargo, me hace gracia que después de decir eso, yo escuché las dos noticias seguidas, entonces era como muy rocambolesco luego, acto seguido, le decía, Portugal lo que tiene que hacer es echar a uno de cada cinco funcionarios lo que tiene que hacer es cobrar el doble por sus tasas universitarias, lo que tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer cuando es el paradigma precisamente del, eh, del país europeo intervenido que está en las últimas y que no levanta cabeza, ¿no? Entonces me llama la atención que por un lado uno, y por el otro el otro Me suena a mensaje disuasorio de cualquier revolución que quede latente de estos movimientos que tuvimos hace tiempo y que parece que se iban a comer el mundo, como diciendo, señores, no os preocupéis que nos hemos dado cuenta que les estamos matando. Ahora les vamos a hacer un mimito y vamos a seguir pidiendo recortes. Eh, a... Bueno, yo no sé por qué lo han hecho, porque parece que también hay un... economistas alemanes que han reconocido el, el error este en el factor de multiplicación que es... ...interesante a nivel... <risa> ...es interesante por diversas razones... ...pero creo que es el Fondo Monetario... ...la contradicción más grave... Creo que es, ...es el Fondo Monetario Internacional... ...el que acaba de hacer unas... ...aconsejar a Portugal... ...estas cosas que ha dicho Carla... ...y, y le ha aconsejado una... ...todavía más grave, porque estas son las mismas... ...que nos están aconsejando todos los días... ...también les han aconsejado... ...que... Uh, ...disminuyan... ...el... Uh, Eh, el control sobre educación, quiere decir que eh, quiten escuelas públicas para dejárselo, lo, lo cual no por eh, es una cosa esperada, porque ya sabemos lo que están queriendo de privatizar, pero me parece que es interesante a lo que a lo que están llegando. Por otro lado, es, también es como hace un poco de gracias al humor negro que había antes en las primeras noticias del Springfield, que esta gente diga ahora que un, el economista en jefe del Fondo Mandario Internacional o estos de alemanes, que se han equivocado en una cosa, que gente que no somos economistas es de cosas de sentido común que Estoy si leyendo ahora mismo si es, dice esto, el FMI impulsa más recortes en Portugal ¿no? justo lo que... Lo que comentabas ahora, Daniel. Sí, sí, lo que entre estos en recuerdos es tal que el que quite, eh, eh, no gasto en educación como gasto de quitar profesores, que eso también funciona, es eso, sino que deje de educación, deje parte de la educación que, que, que la ocupen, que la ocupen hay haya otra gente que se ocupe de ella o no haya nadie. Lo que me, yo quería decir es que esta gente, estos economistas que se dicen demuestran dos cosas, uno que el, su bueno, su, su ineptitud total o su, o su cinismo total o la mezcla de ambos cuando se equivocan en una cosa que estaba clarísima para muchísima gente que no es economista y además se sabe porque lo han hecho otras veces en Sudamérica, que siempre hacen desastres, y la otra que siguen, bueno, nos hemos equivocado en esto, en vez de que por cada euro que, que deja de gastar el Estado eh, se pierde eh, pensábamos que se perdería un 0,5 en, en la economía del país y nos hemos equivocado y se, y se pierde tres veces más. Uh, no sé si ahora han vuelto a equivocar no pero y, y es más, pero es que además siguen sin decir y además nosotros no nos ocupamos nunca de las personas y eso nos tienen sin cuidado ah. podrían decir, nos hemos equivocado también algún día y en vez de ir siempre a, al dinero y a la producción a las personas nos interesan algo, no nos interesan nada, no sé A ¿Me lo dejáis? mejor no nos interesan sí, Yo creo que no, pero... ¿Me dejáis que te cuente un chiste antiguo? <risa> sí <risa> eh, Supongo que lo sabéis, pero había un un, un un payés que tenía un burro y comía mucho pienso y entonces lo fue acostumbrando a comer cada vez menos y cuando consiguió que ya le había educado y le había acostumbrado a comer se le murió vaya fatalidad bueno nos condenas ya oye, eso era un chiste <risa> <risa> me dejó un cuerpo malísimo no, es, ¿eh? es un chiste <risa> o, es, o es telepatía con el, con el <risa> mexicano <risa> y es una visión de futuro <risa> en el momento en el que empezaba a funcionar y es de falsito, ¿eh? claro, ya había conseguido que comiese lo mínimo y no tenía bastante así todo me cuesta me, me sale caro el burro Bueno, yo creo que es que simplemente esto nos lleva a la triste conclusión que es la primera que tuvimos y que al final parece que resultar que es la única cierta y es que esta gente en el fondo no sigue uh, ningún, ninguna fórmula infalible no sirve la fatalidad de la aritmética, no sirve nada simple y llanamente pues dicen lo que tienen que decir en cada momento para crear el estímulo que ellos consideran ideológicamente correcto ¿Eh? que en este momento lleva por la economía, que es el gran triunfo de una eh, ideología concreta, que es que a través de esta economía pues están forzando lo que no han podido hacer de otras maneras, ¿no? que no han podido hacer políticamente, que no han podido hacer socialmente. ¿no? Hoy, y esto lo estamos viendo nuestros propios políticos, hoy dicen A y nosotros reaccionamos pero mañana cuando cambien las cosas y nos encontremos en otra situación, dirán B, para conseguir exactamente que hagamos lo mismo que hicimos ayer. no Y así van, ¿no? diciendo una cosa, diciendo otra, hoy nos dicen que no tendrían que habernos apretado, nosotros nos esperanzamos, mañana nos dirán que nos hemos pasado de rosca y nos hemos confiado, y volverán a apretar. Y hemos venido por encima de Exacto. nuestras posibilidades. Es una frase interesante también. Un día tenemos que coger esas frases y e ir analizándolas punto por punto. De todas maneras, el que hayan dicho esto, que este señor diga, me he equivocado cosa rarísima. Uh, supongo que es por alguna razón. No sé qué, qué razón será si psicológica, como dice Carles, o que en algún momento van a cambiar algo alguna cosa de la política, aunque ya hemos visto que las que lo que dice el Banco Central Europeo o lo que sigue diciendo el Fondo Monetario Internacional es más de lo mismo pero no sé, a lo mejor preparan, no sé, si en la, en Alemania que dicen que las cosas empiezan a ir peor y hay más pobreza y todo eso, a lo mejor en un momento les interesa cambiar un poco el, el, la actitud económica para y quedar bien y que quede bien la señora Merkel o la señora tal, que es que los economistas se equivocaron, no fui yo. Es que estamos no, no sé. ya en El un... El futuro, yo siempre me he equivocado. No, no... Pero sí que es verdad que estamos a un nivel ya bastante dramático, sobre todo en España a nivel de desempleo, y, y, y supongo que hay un límite. Eh, probablemente para, para volver a una situación normal, no sé si se volverá a una situación normal, pero sí que tiene que ser... Eh, es decir, no se podría hacer de ninguna manera con las políticas de ajustes que se están haciendo. Y bueno, en algún momento... Se tendrá que justificar esto. Si el objetivo es, eh, como parece que es, el de, digamos, eh, conseguir, pues, acabar con una serie de privilegios de los trabajadores, de, sobre todo de trabajadores públicos, y ya se ha conseguido, pues bueno, a partir de ahí se puede cambiar la estrategia. Pero yo creo que, que aquí la estrategia, no la nuestra... Porque primer, el primer error, yo creo, es considerar que su estrategia es nuestra, de alguna manera, ¿no? Y yo creo que su estrategia es la misma que siguen en el ejército cuando te conviertes en recluta, ¿no? Primero te descarnan de todo lo que conoces y a partir de ahí te moldean. Te moldean y a veces lo hacen, si es necesario, con la violencia y luego, acto seguido, después del palo, te viene el mimo... ...y te dicen, tú formas parte de esto... ...tú eres de la familia, tú eres de, de... ...el cuerpo, ¿no? Y yo creo que eso están haciendo, o sea, que no vamos a volver a la normalidad... ...simple y llanamente, porque la normalidad va a ser otra... ...completamente diferente, va a llegar a un punto... ...en el que por suerte para ellos ya... ...la normalidad no lo va a reconocer ni la madre que la parió, ¿no? Y vamos a... ...vamos a un nuevo modelo de mundo... ...y vamos a fundamentar de... ...vamos a fundamentarlo de manera que ya quede en el inconsciente colectivo... ...como las cosas son así y por lo tanto la gente pierda todo ánimo de construir otra cosa diferente. Lo que a mí me, me, me vamos, me preocupa con a lo que yo le doy vueltas de todo a todo sobre todo esto, no es tanto a lo que dicen o dejan de decir o lo que quieren o no quieren hacer ellos, sino a mí me preocupa pensar qué tenemos que hacer nosotros al respecto, ¿no? ¿Qué deberíamos estar haciendo ahora mismo en este momento con eso? Mariola, no no te, no te vemos y no, no sé si quieres intervenir o no, pero por esa razón tú cuando quieras interrumpes, y ya está. Sí, sí, sí sin problemas, tienes Estaba esa prerrogativa. <risa> yo Mariola, Mariola, yo sí. lo que has planteado de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, yo creo que deberíamos destilar de esta esta esta idea, ¿no? Ellos eh, han estirado más la manga que el hombro pero también nos han hecho caer a nosotros en ese estiramiento. Muchas familias, muchas personas están endeudadas porque se han creído que esto se, esta bola de nieve podía ir a más. Ligando con lo que dice Carlos, pienso que es importante el que de aquí saquemos una una, una lección, un, una pauta, y es no veamos por encima de nuestras posibilidades. Pero ni nosotros, ni el resto de la humanidad. Porque ah, miremos también cómo, cómo está el mundo de arriba, de los de arriba, y el mundo de los de abajo. Y esto en países, en continentes... ¿Mm? ¿Qué te parece? Se ha ido. Estábamos escuchando Don Dinero de Aterciopelados, un temazo ¿eh? de este grupo colombiano. No sé si, bueno, Don Dinero sigue siendo el, el jefe, de este... Ese sigue siendo el, el dios verdadero, ¿no? Mariola, no sé si has podido escuchar lo que decía Josep Lluís. Sí, sí, sobrevivir por encima de las posibilidades o no... Bueno, realmente al final porque en un momento dado interesaba animar a la gente a endeudarse porque interesaba, bueno, desde el punto de vista de los mercados interesaba y ahora bueno, pues estamos en una situación en la que deberíamos de reflexionar si a lo mejor todo si a lo mejor de todo eso lo necesitamos, ¿no? Volver a otro a vivir de otra manera, ¿no? A lo mejor hay cosas por las que la gente se ha endeudado que no son tan necesarias para vivir evidentemente es necesario tener una eh, vi, eh, disponer de una casa para vivir, pero a lo mejor no hace falta que sea en propiedad, a lo mejor puede ser en alquiler, o a lo mejor no hace falta endeudarse para tener tres televisiones o para tener dos coches, ¿no? Entonces, dentro de que yo la gente no creo no considero que sea culpable, porque sí creo que se ha animado desde desde muchos medios a que la gente se endeudara y a que la gente se gastara, yo creo que llegados a esta situación, a lo mejor lo que debemos es intentar ir a vivir de otra manera, ¿no? Y, y empezar a valorar qué necesitamos y qué no necesitamos. Dentro de que, claro, ahora pues también tenemos que ayudar a la gente que ahora está en una situación muy crítica porque por medio ese endeudamiento ahora pues está a lo mejor en la calle, ¿no? Entonces esa situación sí creo que hay, que hay que resolverla. Pero la gente que a lo mejor no estamos en una situación tan crítica, yo creo que lo que tenemos que intentar es construir una sociedad en la que se viva de otra manera y se valoren las cosas de otra manera, ¿no? Yo creo que a nivel personal una pauta sería no gastar lo que no tenemos y lo que nos sobra poderlo colectivizar. Y está la banca ética y, uh -huh. y opciones. Inclu no, no no solo lo que nos sobra compartir, porque hay cosas que, que aunque las utilicemos, a lo mejor se pueden usar entre tres personas. Hay una maquinaria, por ejemplo. Hay ciertas cosas que ya no que, que aún usándolas, podemos compartirlas. ¿no? Pero es que yo creo que ahí ahí es donde das en el clavo. ¿eh? Me parece que, que esto tiene mucho que ver con el individualismo y que tiene que ver ...de entre todas esas cosas que has dicho... ...a lo mejor con... ...por ejemplo que podríamos aprender a dejar de vivir solos... ...y no me refiero simplemente a dormir solos... ¿no? ...sino que quiero decir... Eh, hemos perdido desde hace tiempo la, la capacidad de colaborar para hacer cosas y eso va desde lo más cotidiano hasta lo más grande ¿no? y entonces así nos encontramos, ¿no? a lo mejor teníamos que dejar de escuchar todos esos conceptos tan raros, que nos suenan rarísimos y que parece ser que en realidad son muy infantiles y que no llevan a nada y que son están vacíos y que cambian de la noche a la mañana y tendríamos que empezar a hacer simplemente lo que nos parece justo, como hemos hecho siempre y hacerlo juntos y, y a partir de ahí pues veremos qué pasa no al fin y al cabo todo se sobrevive en esta vida y hemos sobrevivido cosas peores yo quisiera decir algo si me dejáis una no que, ah, bueno pues entonces ando <risa> <del risa> van ando <risa> van es, es, es una una es que la, ya he dicho que yo, yo ya me equivoqué hace tres años en una radio en, cuando en, en radio pues en es. una mallorca ...hablando de cosas que no eran imposibles... ...y han sido peores de lo que yo dije que eran imposibles... ...o sea que no puedo hacer... ...es una lección o... ...pero sí que me parece que lo que ha dicho uh, Pera... ...es una posibilidad... ...a lo mejor hay un momento que cuando hayan conseguido... ...o que consideren que han conseguido... ...casi todo lo que, que querían conseguir... ...que, que cambien un poco algunas cosas... Para, no para volver a lo de antes sino para seguir con ya que tienen uh, el dominio total en, en cuanto al trabajo además les siguen pero les interesa que haya paro para para contratar más barato y todo eso hay algún momento que pueden cambiar de política porque ya han conseguido lo que consideran suficiente. si consi si, si, si esta gente es capaz de considerar suficiente algo como decía el chiste de de pe que a mí también me lo habían contado cuando era jovenito por otro lado el, en el programa fallido de parbola de tortuga que tuvimos que estábamos los mismos que hoy se habló <risa> se habló de una cosa interesante que a partir de cosas que dijo Pe de que primero que viene relacionado con eso del consumo y eso que consiguieron primero que hubiera una crisis de valores entra en las personas antes y después llegó la crisis económica pero para llegar la crisis económica y para hacer el golpe de estado subsiguiente a la crisis económica eh, primero consiguieron a, a hacer una crisis de valores total y si el cambio si tuviéramos un poco más de fuerza si la cosa fuera un poco más revolucionaria una palabra que creo que se debería usar más Sí, eh, saldrían todas estas cosas que habéis hablado ahora de, de vivir más de, de la relación con la gente. Y yo, por cosas que me han pasado estas Navidades, a mí no, pero que yo las he vivido. Y la lucha que hay, por ejemplo, en Madrid con la sanidad, con la cual yo estoy muy contento de verlo y todo eso. Pero al mismo tiempo, uh, en algún momento, ahora o después, algo se ha de cuestionar mucho la sanidad. El, ...el maltrato que hay, la deshumanización que, que han vivido... ...personas cercanas a mí estas Navidades... ...en, en los boxes de, de urgencias de hospitales de por aquí... ...y, y estas cosas, el, el, el daño que hacen los medicamentos alopáticos... ...los antibióticos y todas estas cosas que nos dan... ...y nos destrozan otra parte del cuerpo... y ...con lo cual hacen que se gaste más dinero porque has de curarte después del estómago y, y, y sigues curando en, en vez de utilizar otro tipo de medicina alternativa que resultaría muchísimo más barata. Toda una serie de cosas que si es eh, no solo eh, se mirara para volver a una situación anterior, sino que se produjera un corte revolucionario, se tendrían que mirar y si realmente hay movimientos fuertes dentro de Sanidad, bueno, eso se lo tendrían que plantear, no, no, no solo salvaguardar la sanidad pública, sino también humanizar un poco lo que hay y mirar otras otro tipo de medicinas que pueden resolver además problemas económicos. Saludamos a, a Cristina, que se Hola, acaba de incorporar a esta tertulia. Hola, buenas tardes a todos. ¿Tienes algo que decir de, del tema de sanidad que contaba... Damián. O que cantar Bueno, yo, bueno, o que cantar, sí, pero en otro momento, en otro programa, mejor dicho eh, Bueno, estaba escuchando atentamente lo que decíais Y y nada, me, me estaba acordando un poco una entrevista que yo le hice a Christian Felber Que no sé si sabéis quién es Sí, sí Es un señor austríaco, creo que mm. es de ATAC, ¿verdad? Sí, ATAC vale, Austria Vale, del Consejo Científico de ATAC de Austria, sí Y este señor mm, hace unos planteos muy interesantes acerca de algo que él llama economía del bien común. Y, y yo personalmente eh, suscribo a esto, a estos planteos. Y tú dirás, ¿qué relación tiene? Pues mucha. Eh, el tema de la sanidad, uh, me has tocado ahí la, la vena sensible, porque yo creo en esto. Yo creo que el alimento tiene que ser la medicina y nuestra alimentación es terrible. Uh, los alimentos que nos venden en <coughs> perdón, en los supermercados nos envenenan. Eh, envenenamos la tierra, el agua y, y bueno, y lo que dices tú, ¿no? El maltrato Y no solo los alimentos, nos... ahora que hablas de esto, vas, vamos por estos sí, caminos. Sí. Yo es creo que el también, tema es tan general y tan rico que, que también, yo sé que tendréis cosas que aportar a <ríe> lo esto. Lo que han dicho antes, el tipo, la crisis de valores, el tipo de vida, la competitividad que nos han intentado <ríe> sí. inculcar a todos como Exacto. norma principal, como pone la nueva ley, como preámbulo, la nueva ley de educación del uh -huh. ministro Huertz. No digas la palabra Damián. No digo ninguna, ninguna. a <ríe> uh, Estas cosas también... Eh, influyen en la salud mucho. Porque que, que vivas una vida que no tengas comunicación con las personas, la solidaridad, vale. la, la cooperación. Es toda una mezcla de muchas cosas que realmente uh, en un periodo revolucionario sería interesante. Ya, eso tratar. iba. A que estamos en un momento del proceso en que yo creo, como José Luis, que ocurrirá algo hermoso. ¿Te acuerdas? Más de una vez José Luis me ha dicho esto. Con otras palabras, Claro. Ver, pero yo lo, yo he hecho esta lectura ¿no? de que estamos en un momento en una oportunidad, ah, Tú le no. oportunidad. yo lo que decía es que la crisis eh, quiere decir oportunidad oportunidad sí, de hacer las cosas de, de forma diferentes y entonces lo que estamos haciendo es eh, conforme van saliendo los temas y las conversaciones intentar arrimar el asco al molino de la oportunidad de cuando Mariola dice de que eh, decían que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades o ellos han, nos han hecho crecer han hecho que, que todo esto crezca por encima de las posibilidades que tiene incluso el planeta uh -huh. eh, la ciudad todo pero también nuestras m, perspectivas personales sí, sí. entonces vayamos de lo personal a lo global y de lo global a lo personal aquí hay aquí esta dialéctica en eh, la revolución está por aquí esto me parece interesantísimo Mira, tú me lo has redondeado. Ahí va yo. un <ríe> Tanto preámbulo con la economía del bien común. Yo leí en algún libro de estos también un poco extraños de, de medicina no tan convencional un señor que contaba sobre la, sobre los médicos de antes. no, ¿Puede, no ¿Puedes he, citar quién? Uh, creo que era no un tal Landaburu... Ajá, Enecolandauro. Enecolandauro, sí. sí, cuida claro. de compa. Se llama Ahora libro. anda por Argentina este señor, sí. Y, y entonces dice que los médicos de antaño, pero sin remontarnos hace tanto uh -huh. tiempo, a lo mejor 60, 70 años, estos señores curaban con la sola presencia, decía él. Los médicos, los buenos médicos de antes curaban con la presencia. Y que hablar los chamanes, ¿no? Refiriéndose al trato... No, y sí, a la sí, confianza sí, claro. que genera el paciente. he visto y muchas veces personas que después de ver al médico, ya es, en aquellos momentos están un poco mejor. Por Primero <ríe> claro. porque lo han contado, luego porque se han sentido escuchadas. comprendidas, escuchadas. Uh -huh. Y en cambio otros momentos, situaciones, yeah. por ejemplo, yeah. es la famosa del voces yeah. que dice, me da igual morirme, pero un placebo, yo no es un quiero ver a nadie ningún médico. Efecto ni asesino, nada. ¿no? Hay, hay un doctor de 104 años que murió hace un mes o una cosa así, no sé cómo se llama en catalán, que inventó o puso en práctica los, los hospitales de campaña improvisados en la, en la guerra del 36 de aquí, de España. ¿no? Y que decía que... Perdón, compañero de Hemingway, creo, además. no Sí. Entonces decía que eh, el médico, aparte de intentar curar sobre todo tiene que saber consolar. Uh -huh. Como un amigo, ¿no? Claro, o sea, mmm, que tiene que aportar sus conocimientos pero a la vez estar, ser una persona humana, cercano y entender el sufrimiento o nosotros somos somos aparatos que, que nos estropeamos o nos estropean o nos estropeamos también. Exacto. Además hay una cosa, yo he... No, el sentido común que ya ha utilizado hoy y que me volvió la, el conjunto de palabras cuando el 15m una entrevista que hicieron a alguien de, de madrid el 15m en, en igual que antes hemos hablado del sentido común que no tenían este economista en jefe del fondo monetario internacional con un poco de sentido común eh, aparte a lo mejor si Este, se hubiera dado cuenta de su equivocación mucho antes de que lo que decían era una pura patraña en sanidad igual la, san, la sanidad alopática la normal eh, tiene en, eh, si te andan a operar y eso sí tiene sentido común pero lo otro eh, tos, la utilización de su medicina y eso es bastante lejana al sentido común si te voy a cur curar, te, te tomas esto tenía y cómo tienes el estómago bien pues te tomas esto esta pastilla estación me digo, yo pensé por aquí te las tomarás tú dame de volver la radiografía que tenía dolor de espalda y ya ya eso no me lo tomo yo ni, ni borracho que hay medicina naturista homeopatía y cosas de esas que eh, realmente tienen mucho más es una cosa que se ve que es más natural más sentido común que, que Uh, que realmente curan más que piensa más en el reequilibrio psicosomático de las personas no solo y es en, más económico y es más económico Bueno, y para el dolor de y, espalda incluso técnicas de relajación y es más económico todo porque yo recuerdo un <risa> un cuento un esto ayurvédico, la, la, la medicina ayurvédica de ser la más antigua del planeta, si sé, sí, porque los ayurvedas son de no sé cuántos miles de años antes del Jesucristo de por aquí que era así, se ve que en la India en no sé qué época ahora, no sé cuándo es, eh, los pueblos se ve que pagaban a un a, a un médico para tener un médico y entonces había un pueblo en el que nunca estaban enfermos, entonces llegó uno ahí diciendo, ah, "¿Para qué pagáis al médico? Para qué pagáis a un médico de sois tontos si nunca estáis enfermos?" ese tanto eres tú <risa> no se lo dijeron así en un cuento ayurvédico no dicen tonto Dice, por eso por eso le pagamos claro. evidentemente entonces sale mucho más barato porque solo le pagas y ya no ni una medicina ni nada ni nada, y además estás bien siempre y eso está relacionado con toda la reforma de la sanidad que habría que haber uh -huh. pública pero que habría que reformar muchas cosas y humanizar mucho más y el trato y que los médicos que los ahí no se creyeran los dioses ya pero mira la... por donde yo tengo otra campanilla que mira mariola y yo tenemos un amigo en común que es médico hola mariola me oyes hola <risa> sí. que bueno hace poquitos días él está bueno ya sabemos de quién hablamos no es un médico de un centro de salud de de familia y sí, médico de familia y esta persona está en lucha como decía Damián hace un momento con, con su con su gente, sí. Yo soy con sus compañeros, se me caen las lágrimas. Y este veo señor hace muy pocos días me contaba uh, su propio estrés emocional, ¿no? Pero no, no por la lucha en sí misma que no, no le cuesta porque es algo que él puede hacer perfectamente, sino porque amando su profesión de médico, eh, los recursos y las herramientas que tiene no le dan la posibilidad de ejercerla correctamente a la profesión. Entonces, mm, también ver uh, un poco humanizar también al médico, ¿no? Que el médico es una persona que el que está ahí detrás, el que te está dando esa pastilla, probablemente uh, le den cuatro minutos para atenderte, un montón de restricciones y, ¿no? Volvemos a, a la rueda de, de despropósitos. Sí, pero aunque te dé las pastillas, y eso es lo que decía antes, pero de los médicos antiguos, si te mira y te escucha, pues seguramente algo de ti mejora, aunque luego... Uh -huh. Pero es ya. que hay situaciones que tú no existes. Ya, te pero digo este Porque ni momento, te miran, ¿no? ni te escuchan, ni eres una ya. persona abandonada en un, en un pasillo. Ya, ya, ya. Que la gente pasa, los enfermeros, los, de vez en cuando, sale. Me contó, hablando de esto, un amigo que una enfermera una vez que estaba en una situación de esta dice, me debió tomar por loco, por loco porque hacía horas que nadie me... y de pronto pasó una enfermera y me miró y yo le dije, gracias, <ríe> le grité gracias, <ríe> dice, ¿qué pasa? Y, gracias por mirarme me, dice, me debió tomar por loco, pero es, es, es, es estar cuatro horas en un sitio enfermo y que como si no existieras allí entonces son cosas que que hay que suceder Esto sí que lo pueden hacer sí, mirar es que a una sí. a las personas cuando están y reconocer que son que una, allí hay una persona sentada y mal como menos mirarla y, claro. y que está relacionada con, con es está el relacionado es... también con, el, con los valores del, de, de individualistas de ahora de, de, y no cooperativos y comunales de antes claro. Hay cosas dramáticos pero bueno siempre tendemos a generalizar según lo, los casos personales que, que tengamos a mano. ¿no? ¿Yo? Y yo creo que, bueno, que lo sabrá así, pero lo sabrá asa también, ¿no? Bueno, el mío, por ejemplo, es muy diferente. Yo he tenido que pasar bastantes temporadas en el hospital, en hospital público con mi padre, y el trato, la verdad, que ha sido bastante humano. Dentro de que es verdad que como hay pocos recursos, son pocas personas, a veces tienes que estar tú muy pendiente porque la gente que hay no da abasto pero a nivel humano yo la verdad que no tengo no tengo queja, a lo mejor es justo solo mi experiencia personal, pero yo en ese sentido no, es más la falta de recursos y el que ellos se vean desbordados para hacer frente a todo lo que tienen que hacer, eso es un poco más mi experiencia. Yo, a ver, os estoy escuchando y aparte de la crítica de que no se puede generalizar, pero que de, de una Instrucción profesional mal hecha y mal entendida. Yo creo que, como somos tantos, los profesionales de la sanidad eh, cuidan mejor a los que peor están. ¿Eh? O sea, si tú estás muy mal y estás mucho tiempo allí, y ya la relación personal se amplía y entonces te empiezan a conocer más. Cuando es una visita de, de médico, ¿eh? de esas que se resuelven en cinco minutos, que tienes tantas cartillas y tal, entonces tú eres una pieza más. Entonces, pasar del estado de, de esas cosas que son muy muy muy continuas y muy, muy reiterativas, que el médico está harto de, de la misma enfermedad o de, la, de los mismos síntomas que en un plis plus pues todos tienen la misma mismo antibiótico, esto, lo otro. Pero cuando eh, la avería es compleja, tu estancia es más larga y la relación humana se puede dar mejor y más. Creo, ¿eh? Bueno, yo creo que es un tema que, <risa> que ya lo hemos tratado. Yo gente, yo que, de todas maneras, aunque sea un hombre <risa> que he tratado, yo, yo, yo que he trabajado de bastantes años al final, aunque no lo haya notado de maestro, uh, los te encuentras cuando estás tratando con personas, una parte del de, de, de tu actitud uh, como persona apta para hacer aquel trabajo, ¿entiendes? Hay que tener una, una cierta actitud para hacer las cosas si tratas con personas, haz tratas con personas, este es como este estudia, no lo estarás no los tratarás igual un día con otro que otro pero así si estás más contento los tratarás mejor o otro decías peor pero estás tratando con personas y es parte de tu trabajo eh, esto esté pasando lo que esté pasando te vengan en educación leyes que ves que van contra la educación y dices a la y los todos a tomar, yo me siento tomamada a leer el periódico y papá pa, para ir uh -huh. cada cada vez peor pero estás tratando con personas entonces el trato con personas yo creo que es es, es es una cosa que hay que tener siempre en cuenta y uno si y, y, la ti, y, tienes un trabajo de que, que corre con personas uh, has de tener la, la actitud y de esto adecuada para estar con ellas yo quería cambiar de temas y sí, me que sí. una comentar. última cosilla dime, dime? Me dejas pero ¿No? por sí. lo último que han comentado Eh, solo Yo sí creo que, que a la hora de la formación muchas veces eh, nos olvida que aparte de la formación técnica o conocimientos técnicos para las personas que, que van a trabajar con personas también sería muy importante que tuvieran una formación en ese campo yo creo que es algo que le falta a los médicos, que le falta a los profesores o sea que, que yo hay cosas que creo que también se aprenden y que creo que se descuidan y en el caso de la medicina yo por amigos médicos que tengo yo creo que eso en la facultad no se trabaja para nada, ya está. Bueno, pues... Gracias, Mariola. Aparca muy bien, muy bien. Aparcando un poco este tema, la verdad es que ya vamos con el tiempo bastante justo, pero quería haceros un último comentario que no tiene nada que ver con esto, es más de temas internacionales. Uh, yo leía hoy en, en una información de la BBC que la OTAN empezaba a desplegar misiles Patriot en Turquía. Entonces, uh, yo siempre insisto con el tema de, de Siria porque es un tema que me... No sé, que me interesa y la verdad es que <risa> nos cuesta mucho hablar de él, pero vale. os lo propongo por si alguien quiere decir algo. Eh, en el sentido de que la OTAN es una alianza en la que en la que participamos como, ¿no? como como españoles y entonces pues nada, estamos ahí preparándonos para lanzar eh, torpedos o misiles a, a Siria Yo lo que ser. tengo que decir es que el, el tipo mexicano tenía toda la razón del mundo Ya está fin, ya. ¿no? <risa> <risa> eh, en este, ya hemos dicho que en este campo en esta predicción lo tenía bastante <risa> fácil uh, pues, Luis ya hablaba antes del uh, cuando en el preprograma de votaciones de, de las veces que había votado Ajá. en el referéndum de la OTAN Sí. Bueno, estamos en la OTAN, pero <ríe> yo no estoy en la OTAN, <ríe> vale. Uh, 46 son... pero, contra 54, Pero <ríe> al final nos toca pagar también los misiles, los aviones, los, las tropas. Uh, de hecho estamos en la supongo que después hubiéramos entrado, de hecho estamos en la OTAN por las trampas y la falta de democracia, los medios de comunicación, las trampas que hicieron los socialistas en los medios de comunicación, porque... Uh, según las encuestas la cosa, la cosa pintaba bien, mal es, ¿no? pintaba mal para los que para ellos para los que entraban pero estaríamos eh, igual de todas maneras quiero decir yo que las situaciones estas son unas situaciones que aunque yo no esté allí me hacen sufrir mucho pensar qué haría yo en un sitio de estos Qué haría yo que pensé sobre todo cuando los americanos invadieron panamá con el Con Noriega, que él metido allí de presidente, ¿qué haces tú? Estás con un con un cabroncete y te viene otros igual. ¿Qué pasa en Siria? No sé. A mí me han llegado noticias de, de lo primero que... No sé si es cierto, ¿no? De, por internet y eso. es Lo primero que hicieron los insurgentes en Alepo al poco de... de, de es prohibir a las mujeres conducir y estas cosas. Es... En eh, estos lugares que hay guerra y que además no todos son parece que ser que todos o la mayoría son mala gente, es, es una cosa, creo que es como un castigo divino, de, del divino que sea. Del parece que, que no sea. hay una opción buena, no todas son malas. Yo o sea. creo que en Siria no hay nada. Puede pero, haber algún grupo de los que iniciaron con buenas intenciones pero la situación lo dilu se diluyó que desde aquí yo no tampoco yo que sé las informaciones que me llegan es que, que no que las, los dos lados además uno está armado por los por los eh, los árabes y toda esta gente y los y los occidentales y los otros ya sabemos lo que han hecho yo qué sé este eh, no sabe eh, de guatemala guatepeor o no sé cómo va la cosa hay veces que hay que aplicar aquello de que con supa se lo coman sí por claro. por pero se lo hay, hay gente que no es ni ni de los ni de los malos de un lado ni de los del otro hay gente como aquí bueno, que solo sufre yo, ya que estamos citando vamos a citar otro viejo adagio que dice que el que hierro mata mata a hierro termina no a hierro muere Bueno, un poco... Las cosas claro. vuelven. Me conozco no, algunas excepciones, pero... Ya, pero quieres decir que, que, el, que la gente, que al final aquí el, el conflicto siempre es, o bueno, al final el que el que padece el conflicto siempre es la población civil, sobre todo en las guerras modernas, las víctimas son civiles, no son combatientes. Y tú dices, ayer no mata, muere, ayer no muere. ¿Realmente piensas que, que esta gente alguna vez... Mmm, ha estado en, en, en esa situación de tener que... o sea, ¿se, se merece ese tipo de, de conflicto? Bueno, no, no me refería a que les pasara exactamente lo mismo, sino volviendo a citar algo que dijisteis en el programa anterior que decía Gandhi, que es que lo que se consigue con violencia solo se mantiene con violencia. Y no estoy hablando solamente de la violencia armamentística, ¿no? Tú piensa que los que van a luchar allí, los marines y todos estos señores despertrechados de Estados Unidos son personas también, aunque no lo parezcan, lo son. Sí, yo lo que quería, lo que cuestionaba, lo que cuestiono realmente en, en esta en este caso y en todos, es que sea la OTAN, que es un organismo internacional que que yo sepa no tiene mucho que ver con Siria, la que tenga que mandar allí tropas soldados y mercenarios es una excusa que, de que la excusa, tienen la excusa de que el límite de la otan está en la frontera turca es una excusa un poco no bueno como son todas las excusas de las guerras mira <risa> eh, últimamente se ha empezado a destapar que debajo del subsuelo de afganistán hay una gran reserva de petróleo me lo imaginaba ¿eh? sí bueno hace años que se habla de esto no y de no, pero ahora ya de la... ya es fijo ya es fijo lo intentaron los rusos y ahora la, la concesión la tiene China. Vaya. Y Siria, es que es, estratégicamente en la situación de las guerras, que tanto si el mexicano las pronostica o no, ah, es, es, es clave en relación a Irán, en relación a Israel, pues la situación... Eh, es, es, es triste que... que ...que gente que a lo mejor algunos se levantaron... ...y sufrieron y, y murieron por una cosa... ...luego la cosa se, se vea traicionada... ...y por, por, por intereses de, de muchos de islamistas y no... ...de todas formas luego hay lo que ha dicho Cristina... ...a mí me suena, yo no sé en otras zonas del mundo... ...pero un elemento muy cristiano... ...aunque luego uno sea ateo... ...pero tiene educación cristiana de esperar que haya un castigo para los malos, yo esto, o sea, nada, nada, A quien arrier o mata, luego, pues yo qué sé, morirá como, un, como de puta madre ahí, <ríe> nada, no, no hay castigos... <ríe> divinos y cosas de eso. Lo que pasa es que, bueno, si estás en guerra, pues es más fácil que... Si estás por en medio, que pase algo, pero como ellos no están por en medio, pues nada, nada. Pues yo espero que algún día podamos hablar de este de este tema con más profundidad. Hoy estamos ya prácticamente con... Bueno, prácticamente no. Nos hemos pasado ya del tiempo previsto. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario antes de cerrar? ¿Mariola? Nada, explica. No, no. Bueno. Mariela, Mariela, Mariela, habla tú, habla tú Dime. No, no, habla, habla, habla yo habla, di, algo No, no tengo nada más que decir Mira, os recomiendo una canción que descubrí el otro día De Ismael Serrano y Luana Lubre Que se llama El derecho a vivir en paz Y que viene un poco al hilo de lo que estamos hablando Sobre lo que Cómo le afecta a la gente que vive en medio de los conflictos armados Mira, nada. nos avisabas antes si Y la buscábamos <risa> Eh, yo suelo decir eso que para los y sí, que hemos hecho todo el programa en castellano en deferencia Mariola aunque lo entienda un poco el mallorquín muchas gracias que se sepa no hemos discutido, no se ha salido casi nada en catalano en mallorquino como llamar. bueno pues uh, gracias por haber venido aquí muchas gracias a Carlos que ha estado con todos los temas técnicos gracias Mariola, que nos has dado tu perspectiva desde la capital. En <risa> un <risa> Otro día hablamos en más profundidad de la marea. Cuando lo tengamos ya en papel aquí presente. En mm -hmm. ah, muy interesante esto, sí. Bueno, y... si no llega, me avisáis y os la mando yo. Claro. <risa> y, y, y si no, vienes tú directamente con una maleta. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo es esto? <risa> con una maleta llena de... De la marea, marea y hacemos una gran fiesta. A ver si gran los gran me la dejan subir. <risa> pues... Gracias a todos y nos veremos aquí el jueves que viene otra vez en Paraula de Tortuga. que no me digas tener Qué razón. Bando de Cuando...